O sea, buen, día. buen día, buen día a la audiencia. Sí, la verdad es que este es un beneficio del 40% del salario, que es un beneficio de Nación, que se pagó desde el año 72. La provincia recién se incorpora en el año 95, cuando se transfiere la, la caja de previsión a Nación. A partir de ese momento, todos los empleados públicos de la provincia empezaron a cobrar esta zona astral, a excepción de la policía, que esa caja no fue transferida en aquel momento. ...luego como el ANSES este, se transformó en pagador de nuestros eh, servicios previsionales... ...se hizo a través vía demanda, vía judicial... ...se logró que 250 policías ya cobraran este beneficio de zona austral... ...pero luego por un fallo judicial se interrumpió este servicio... ...y en este momento nosotros estamos haciendo un trabajo técnico ...y nos pidieron la gente del ANSES Buenos Aires más, más la provincia... ...ese trabajo técnico se está presentado... ...donde demostramos de que este beneficio también nos corresponde a nosotros y por ahora no lo estamos percibiendo. Es por eso que estamos haciendo este tipo de reclamo. en este momento hay algunos policías que están marchando, están caminando desde Roca, ya se encuentran en Chuelechuel, y creo que en siete o 8 días más estarán llegando a Viedma, que eh, como medida de protesta, y nosotros en Viedma, en Roca, en Marilote estamos haciendo esta, este acompañamiento, digamos, este reclamo que están haciendo nuestros compañeros. ¿Es el gobierno nacional quien tiene que dar respuesta a este tipo de, de problemáticas? En esta instancia ya hubo una reunión entre Roberta, que es la presidenta de con la gobernadora y con eh, la comisión técnica que integra gente de provincia y gente de retirados, donde se acordó que bueno es una cuestión política que la tiene que resolver la gobernadora con la presidenta de ANSES. Así que estamos tratando de que esa resolución la encuentre en cuanto antes para poder restrabar este este conflicto que, que por ahora es la única la única forma de solucionarlo ¿Saben qué tipo de papel les falta de parte de la provincia para que se pueda agilizar este tipo de servicios? eso, en la zona de Neuquén, en la zona de ella nos pidió un informe técnico. Se formó un tipo técnico de retirado, un tipo técnico de provincia, se elaboró ese informe, ya lo tiene provincia, ya lo tiene nación. Estamos esperando que haya esa resolución política, nada más. ¿Y cuántos son los trabajadores que que han estado cumpliendo funciones en las puertas de seguridad y que hoy se ven afectados por esto? En este momento somos alrededor de 3.000 policías eh, retirados y hay también eh, muchas pensionadas y pensionados que están pidiendo este beneficio. ¿De aquí, de, de parte de la ANSES, de, de Viedma, le han dado alguna solución? ¿Han podido charlar con Evelyn? Estuvimos recién conversando con ella, es una temática que no lo puede resolver ella, ni lo puede resolver la delegación de ANSES que está en Neuquén. Es una cuestión que lo tiene que resolver ANSES-Buenos Aires, juntamente con la gobernadora llevado el tipo de nota en la jornada de hoy o es solamente para visibilizarlo? Hicimos sí, para visibilizarlo y bueno ella gentilmente nos ha atendió acá nos dice que no dependía de eso nosotros sabemos que no dependía de ella, pero igualmente queremos eh, visibilizar nuestra problemática a través de esta manifestación. Y acá vamos a trasladarnos hasta Casa del Gobierno porque justamente es la gobernadora juntamente con la Presidenta de Ancelia que tiene que resolver nuestra cuestión. Sí, no, gracias a ustedes por visibilizar esta problemática. Muchas gracias. Bueno, la palabra de José Acosta entonces es